Mo, para los que poco lo conocen me traje me c ó m o decirlo como no alcanza para netflix ya de、sí. antes corto s de presupuesto es que bueno es q que e、eh, la vaca flaca porque po. es la decir al yate sale cara en eso sea todo el presupuesto en la red、sí. <risa> en, en, en el yate del toño güey.、Sí, como no me alcanzaba para netflix así、ya. que revisité mis viejos vhs ya, que n o fallan lo, lo infaltable s Y... Oh, ¿Qué, qué queréis decir? ¿Con eso fue un palo para no, alguien? No, no, no, no. ¿Está no inseguro? No, no、no, ¿Cómo se lo curo?、Mm, no sé, weón.、Bueno, tu eres、no. re bueno para tirar l palo, w e ó La v e r a d simplemente r e v i s i t e mis viejos PHS y escuché unas tres peliculitas: lo, lo, lo, que, lo, que me, lo mío, el cine y la música. Como、eh, para verla el fin de semana. Son、sí, tres películas de pugilismo, de, de lucha, de boxeo. De, de, su, de su cachamal. Sí, para pa pasar、eh, esos tragos, esas chelitas en la, en la tarde, porque en la noche ya sabemos dónde todo hay que ir.、Ah, claro. Para tocar el que se nos viene este fin de semana. Sí, o y e en fin, nos vamos con un temita. Sí, un temita ad hoc. ¿A, ad hoc? ¿Qué, ¿Con qué temita nos vamos antes de empezar a conversar? Con u r e n de cosas. Bueno, nos vamos、trendeme. a ir con el ojo del tigre, de,、oh. del superviviente. Ahí nos vemos. Adiós. A de c h a y e n puente al t o r o c k a n d r o l l Bueno, chicos, eso fue Survivor con Eye of the Tiger, man. Adoc completamente a d o s Claro, bueno, Patricio, ¿y, ¿y qué información nos traéis? ¿Qué película deberíamos ver según、Radio、tú? Porque... Puta, uno que son que... las Qué chucha, weón. Me empezó a tirar comerciales, ¿por qué, weón? Yo no quiero comerciales, weón. Estamos teniendo problemas técnicos. Problemas técnicos, ya, en fin. Estamos trabajando para ustedes. Estamos trabajando para ustedes con problemas técnicos, pero trabajamos igual. Es el tema. Es el tema. Pero perfecto. Oye, Patricio, y. Puta, e que si me habláis de películas de pelea, para mí lo típico es Rocky. El salvaje. Claro, weón.、Bueno. Ali. Que, que, puta, y ¿Qué? los clásicos, w e ó o Pero yo, yo no, sé que tú eres como el dato más, más sí, free. Me d e d i q u a buscar películas más que las clásicas. Rocky, t e n o que. v、wow. o Todos la revisitamos de vez en cuando. De hecho, ¿quién no ha visto Rocky en la tele? b、bueno, u En o todo en todos lados. En todos lados. Vaya, el baño te aparece Rocky y te d i c e La otra vez yo estaba viendo, creí que estaba viendo Rocky y no era Rocky, era Rambo. ¿vo? Puta, es complicado. Es, es complicado, ya, de, ya sé. Saber cuál es cuál, güey.、Sí, la, la, la saga se tergiversó un poco. Sí, güey. ¿Viste la última Rocky, hermano? La sí, última,、sí, pero es que、sí, no es de llorar, Rocky, güey. Me hizo llorar. La, ¿Por qué, güey?、Bueno? Porque es, muy,、eh, es demasiado d r a m a Demasiado q u í demasiado drama, ese drama humano, me, me pero pensé es que yo lo encontré bueno, w e no n w es que n、no、e Rocky, es cuando Rocky entrena al, al hijo de d este, e w en fin, o q u é nos trajiste esta semana. No simplemente reviste i unas buenas películas de por lo menos este milenio, no, no tan a n t i g u a Eh, la primera que me llamó la atención es que la vi hace varios meses. Ya creo. De hecho, fue el año pasado, d el 2016, está fresquita. Pero, espera, espera, espera. Es de este milenio y no la viste en VHS. ¿Ah? No la h a b í a s visto en VHS. Sí, pues. Ya. Es que a mí me venden VHS, p u Ah, chucha, te venden VHS con ¿Venden? películas nuevas. Sí. Es que tengo un DVD con VHS y DVD. Entonces,、ah, eh, ahí, igual, igual, así es en mezclas. Sí, pues. Ah, perfecto. Oye, ya, es... pero. Ya, no, consta, lo mejor me... de dos mundos. Claro, pues, bueno. <risas> No, la primera viene siendo Puños de Piedra, que viene siendo la. Narra la historia de Roberto Puños de Piedra Durán, el gran boxeador panameño. Uh. Dímelo, papi. Sí, pues ahí, con un, un, grande, un gran actor venezolano, Edgar Ramírez. Y Robert De Niro, que también aparece en la película,、Pero、que tiene su a, gran a, papel. l a p a r e c e boxeando? No, es el, el entrenador del ah, compadre.、Ah, l、sí, entrenador. Sí, sí, Robert De Niro tiene esa pinta de como de. Sí, como de, de, de, de bueno para los combos. Sí, sí, como que ya en, en un minuto boxeé, pero ahora te entreno. Sí, tiene como、sí. esa parada. Y por, y por último, una de las grandes razones por la cual ver la película, aparte del boxeo y la historia. Y... Una mina te ha puesto. Me leíste la mente, José. Bueno, es que... Una hermosísima rubia Ana de Armas, que ya la conocemos. Ya la conocemos. Anteriormente, por esa película con Kenny Reeve. O sea, yo knock, no la、knock. conozco. A, de, si la conociera, pero. oí o sea, ya, ya la ya lo ubicamos de,、sí. de vista. Claro, eso. Esa, esa, esa. Le, le, le echamos un looky. No, no se pierde. No se claro, pierde. una cosa así. <risa> ya voy.、Eh, la segunda venía siendo una clásica de c l i n t Eastwood. ¿Ya? Dirigida y actuada por c l i n t Eastwood del 2004. ¿Sabes qué me gustan las películas dirigidas por c l i n t Eastwood? Es que, es que tienes su toque, tienes t o、sí, q u Como sí, actor como... y director、eh, sí, te, te saben meter. Te tienes saben? un no sé qué. s、sí, u drama humano. Claro. Lo tiene. Como que, como que te mezcla un poco la acción con lo que es como el drama t Sí,、todo. te mantiene ¿sí entretenido. Puede c e r llorar, pero igual te mantiene entretenido.、Mm, sí, sí. Viene siendo Million Dollar Baby. Ah, pedazo de película. Pedazo、mujer. de película. O s sea, que no la vio, que corra al tiro、bueno, a l blockbuster. Por... No, no. p、no, bueno, a r a、pues, bueno, no、hacer hospicio gratis. No, no somos putos coreanos. Aquí、no, ya no existe el blockbuster. e r c h i c e n c h i en Chile no existe el blockbuster. Pero en otros países todavía existe, güey.、Bueno, ¿no? ¿En qué país? ¿En Puta, Etiopía? Eso, en, ¿no? no sé, w ü e y En. No sé, güey. Saluda <risa> a los países que existe Buster <risa> todavía vigente, güey. Bueno, pero eso viene siendo.、Eh... Con una jovencísima, bueno, no tan jovencísima, pero tiene una buena actuación de Hilary Swank. Ya. La, la cabra. Y tiene también su aparición Morgan Freeman, o sea, que es una, quien narra la historia. No, no puede haber una película sin un negro que se parezca a d i o Sin s Morgan Freeman, n ¿no? claro. es, Esa voz、eh, eh, es em, emblemática, ¿no? Es la voz del universo. Sí, pues,、bueno. <risa> weón. Ganadora de cuatro: que a mejor película, mejor director, actor. Actor de reparto por Morgan Freeman y actriz gera v o s u a l Se lo merece. Sí. Sí. O sea, recomendable 100% por a el fin de semana. Totalmente recomendable bajo la dirección de Clinic. O sea, Increíble. Si, si no van a las tocatas que vamos a mencionar más ratito, ya tienen panorama. Sí, en la tarde. Aunque en la tarde, sí, para que vayan a las tocatas. Sí, en la tarde. Es muy buena la película. Sí. Sí. Muy b u e n a Muy buena. buena. Muy buena. Y, ¿Y cuál sería la tercera?、Y、la última viene siendo que. Esa, esa pequeña película que siempre tiene que tener algo de rockero entre nosotros. ¿Sí? Con el gran Mickey Rourke, José. Mickey Rourke. Mickey、es. Rourke, The Wrestler, el、e、luchador.、E、ese w e ó s a q u e yo pienso que es eterno, hermano. n De verdad. No, no, no envejece. ¿El weón la cagó? No envejece. Tiene la cara machucada, pero no envejece. Pero, pero, y aparte, esa película es muy buena, w e ó Sí, del 2008 con Mickey Rourke. Y lo mejor de todo. Primera y última razón, por lo menos para mí, para ver la película. Marisa t o m e i n O. Olvida el drama. Olvida, o, olvida, olvida la pelea, olvida la banda sonora, no, Marisa Tomate e y Hazel Baile. Olvida de que la película dejan claro que la lucha libre es, es sobreactuada. Es sobreactuada. Y、claro. que, lo, y que los gran, la gran época de la lucha libre fue hace mucho. Ya pasó. Fue、eh, hace mucho. Ahora, ahora está la UFC,、sí. donde está MacGregor ahí dando cara. <risa> <risa> ah, m c g r e g o r Y sigamos con la apuesta. Es ¿no? Por eso. Es una gran película. Ah, y a propósito, pequeño dato friki. El director Darren Aronofsky es el mismo que hace unos años hizo Black Swan. En e l cine、mismo. negro. Ya. Y el mismo de Requiem por un sueño. Película que ¿Para? tú y yo conocemos muy bien, e n serio. Me todo, calza. Calza. Weón, todo calza. h u e ó n todo calza, o l o Todo calza, h e v ó n todo calza. a c o m o de verdad, cómo no lo supe antes, hermano? <risa> y eso, pues, estas pequeñas tres películas para este pe pequeño fin de semana. ¿Pequeño? Pequeño, ah, sí, pues, si tenemos, tenemos viernes, sábado y domingo. No, no, no. Sí, ¿Cuándo n o empiezan los feriados? ¿Es que hay, yo ya estuve con placer. No sé, para mí los fines de semana empezaban el miércoles, con el v i é r c o l e s De hecho, de viércoles, hecho, viércoles, juernes. hablando de eso, ayer, ¿dónde estuvimos? Ah, sí, pues, estuvimos carreteando ayer, pues, weón. No, yo no carreteé de noche, ¿no? El doctor me lo prohibió. Ah, c h u c h a era, era tu hermano gemelo maligno. Sí, sí, era Zanahoria m a l i g Sí, pues, oye, bueno, en todo caso, saludo a todos los que estuvieron ayer,、eh, a Garodiño, que siempre nos pide salud niños. Eh, a Don Boris. Hoy día iba a venir Don Boris como invitado especial, ilustre. Pero se acordó que tenía bar. Pero dijo: No, te, <risa> Soy tengo baño de un bar. Tengo claro, tengo que trabajar. e n t o que controlarme. Claro. Puta, no sé, yo creo que se controla más estando acá que en el bar. Pero <risa> igual、sí. se le mando un saludo.、Eh, gracias por i g u aceptar l a la invitación, aunque no podía. Pero pero i g la l intención es lo que cuenta. Claro, <risa> no, nos dejó con mucho espacio para tener que conversar y reinar.、Sí, pero eso、no、bueno, aparte, no, esta semana、ah, hay un. Un pequeño, una pequeña diferencia con los demás programas. Esta semana no tenemos banda. Sí, así que podemos explayarnos todos los que queramos. De hecho, De hecho esta, semana, esta semana iba a venir、eh, Tierra Gris. Tierra yo, Gris. Sí, Le mandamos s a l u d o a los cabros de Tierra Gris. Eh, ¿eh? Exacto. Te portaba bien igual. Yo tuve como el placer, hermano, de, de hacerle e sonido y, y verlos tocar un día, si no me equivoco, pasado de la tarde, hermano. Ya, ya, muy bueno, bien. Bueno, era expectante porque la vocalista es,、eh, es una chica bajita, ya, pero、bien. es demasiado tierna, hermano.、Ah. De verdad, es muy tierna. Pero de repente <ríe> se pone a cantar y es o s q u e ella, s í como, ¡oh! ¡Touch your、hermano. soul! h u e ó n de verdad, <ríe> como que. Te hace... Re, te revienta la cabeza, hermano. m e hace banda, w e ó El guitarra, muy tela, hermano. No, no. Soy muy malo con los nombres. No me. No me sé el nombre,、muy、pero、bien. el buen, muy buena onda. Muy buena onda.、Eh, saludos para los cabros, l a n d a que no pudieron、cabros. venir, que ningún invitado quiso venir hoy día. Yo creo que fue por el partido, y o digo que fue por el partido, más fue, que nada. Cierto. Esperemos que nos estén escuchando nuestros fieles auditores. O si no, después de escuchar la grabación, esa, siempre se hacen eso, ese descarte. Eso No eso es lo, eso No e s c u c h é el programa. Le, y también les pedimos a los cabros que llamen, aprovechando <ríe> ahora que,、no、está, que el gato no está. Claro, y tírate y llame, el número, c p a r e ¿Cuál es el número? Que viene siendo el 2287-2787. <ríe> 7, ¿Cuál era? No. Dale o no. 2287 27871. Perfecto, a ese número nos pueden llamar. No le s v a m o s a contestar, pero、eh, lo pueden hacer. <ríe> pueden llamar para hacer pitanzas, o sea, igual hay un pequeño, un, un pequeño desfase temporal que podemos, podemos ah, usar. Ah, claro, claro. Podemos、sí. usar. Nos llamen para pedir gas de 15 porque ya dijimos que no teníamos. No, no, de 20 nos queda nomás. De igual 45. 45. De 20, pues, bueno, no no hay gas de 20. De 20. De cuarenta c y i n c Ok. o Bueno, y aprovechando que cuando el, cuando el gato no está. Los, los ratones, ratones hacen fiesta. Exacto. Nos vamos a ir con qué temita, Patricio. Con un tema de fiesta, José. Quiero que me sorprendas. No, sorpréndeme tú. Si tú, sorpréndeme tú. tú. sabes que voy a pedir. Bueno, girls, girls, girls. Perfecto. De m o d o de Cruz. ¿sabes? Que pasen las cabras. Ya, cabras, mira.、Pasen. Oye, vamos a mutear los micrófonos ahora porque van a entrar las chiquillas. Nos vemos como en tres minutos más. Chao. Nos vemos, cabros. q u e d a s q u e d a s q u e d a s en Puente Alto, Rock and Roll. s a b é s qué? Tuvimos que parar el tema. No no lo parábamos, weón, pero es que llegó Carabinero, weón.、Eh, sí, dijeron que no iban a bajar el programa por ruidos molestos. Por ruidos molestos y... y. como nosotros respetamos a, a Carabinero, siempre un amigo en tu camino. ¿Un amigo? O s a b es que yo sinceramente no creo que sea un amigo en tu camino,、siempre、weón. s i e m p r e un amigo en tu camino, José. ¿Te metes、no、un amigo en tu camino? No, no. Te ¿quién? están protegiendo.、Er... Tú es, ya, sí. sí. te protegen. Te protegen.、Ah, chucha, que mol... no hagas estupidez. Se, se, se m o l v i a que tenemos que ser niños buenos, e n Te protegen, en fin. que no hagas estupidez. Oye, p e a z o de tema, sí. Sí. Weón.、No, no, no. eh, es que, weón, independiente de cualquier cosa, el clam igual le pone caleta, w e ó Sí, pues es, es un tema para celebrarlo. Ya que no está el gato. <risa> <risa> w te van a retar cuando v e l v a w e n w te van a devolver a meter en la jaula y van a tirarle. Pues yo, José, e Zanabria, man. Te, te domina, h weón. Zanahoria? ¿Te d o r i a w e t e domina, h ¿Es weón? ¿Te d o r i a el e t a c a r o t e n o m e i m p r e g n a e d o m a n a u e n o e l domina,、oh, okay. <risa> weón? ¿Te l o p r i m e r o q u e va a hacer v a a s e r m e t e r t e e n tu j a u l a y t e va a t i r a r la l l <risa> a v e p o m i n a weón? ¿Te domina, weón? ¿Te domina, weón? ¿Te d o b i n a weón? ¿Te domina, weón? ¿Te domina, weón? ¿Te domina, weón? ¿Te domina, weón? ¿Te domina, weón? ¿Te domina, weón? n t a domina, weón? ¿Te d o m a n a weón? ¿Te d o e s t a b a b u s c a n domina, w e ñ a i n f o r m a c i ó n sobre el p a r t i d o e s q u e ¿Cómo, ¿cómo irá? estoy mal,、weón? estoy mal, n e c e s i t o necesito. Estoy buscando acá en internet, pero la, la señal no me llega, de hecho. p u t e ó n Ya, pero. Quiero antes, saber cómo va Chile. Hoy, Eso es lo que me hoy día hizo calor, h u e ó n Hizo bastante calor, José. Pero. Saí está como para comprarse una polerita, h u e ó n Sí, está p o r una polerita. ¿Y sabes tú dónde deberíamos ir a comprarle a, una p o l e r a ¿A dónde decís tú? Pues vámonos con los auspiciadores, José. Tú, tú decís, mira, ¿qué、sí. está sonando, h u e ó n El, el temita que le tenemos a nuestro auspiciador más antiguo. Ese, ese tema me dice solo una cosa. cosa: que debo ir a Cuervo Rock. Cuervo Rock, cabros, si necesitan cualquier cosa, su bolerita,、eh, hasta para la guagua,、eh, sus parches, su parche, sus polerones. La bandana infantable para estos fríos, a b a a n a a n b u e n o para andar en moto, claro, sí, es necesario. Su, su, Cuervo, su Rock. Cuervo Rock c u está r Rock v o e ubicado en Avenida Concha y Toro 1315, locales 45, 46, 47. Más fácil. Estacionamiento Home Center atrás del Telepis. Feria. Ahí usted l l e g a Claro, dice, ¿sabe qué? Nos mandó.、Eh, no,、ah, man, dejemos la culpa al Toño. Nos mandó, sí, el, toño nos mandó el Toño. Y, y <risas>、eh, nos van a hacer un 20% de descuento en todo lo que llevemos. Sí, sobre todo la figurita de Naruto. Y la. b u e n o es que sí, el Spinner Metalero. que Ya yo... lo están pidiendo de provincia. Sí, te creo, b u e n o Ahora, en todo caso, el número es el más 569-6366. 0619, a ese número pueden consultar cualquier cosa. Si quieren una pelea, r pedido.、Uh -huh. Ahora que está empezando el calor, ya está volviendo el calor. Se está sintiendo septiembre ese v i e n t o c i t o rico、claro. de los volantines. Oh, s a que a mí me cargan los volantines, weón.、Wow. No, pero yo, yo no tenía esa información, José. Yo, yo sabía que a usted le gustaba mucho con unos volantines.、Eh, ya, <risa> sigamos con... Bueno, ya sabes, cabros, Cuervo Rock, Avenida Concha y Toro, 1315, locales 454647. ¿Cómo llegar? Pasa a comerse u n a p i z z a atrás i z o Pasa a la Mercedes, exacto,、man. Oye, y estamos aquí al frente, estamos mirando a nuestro. Otro... Al frente, nuestro, nuestro también antiguo colaborador, el clásico, el único, el infaltable puente al tiro, Bar 38. Ya s a b í w e a n Si quería ir a algún lado a cantar, ¿tienen karaoke?、En、su karaoke, casi toda la semana, muy bien. Eh, también tienen una gran variedad de cervezas, cervezas artesanales, l a embotellan las clásicas, su escudo. Su también tienen、eh, Kuzman en su variedad, Toro Bayo, Bok y. puta. eso,、bueno. <risa> Ahora, iban a estar viendo el partido、Estamos、también. En sí. Sí.、Ah, para picar ahí. Sí. Para picar ahí. También. Y, y por ahí. Y por para ahí. mirar. Y y para, para mirar también. Eso es lo que iba. Bueno, esto está u b i g a d o en la Avenida Concha y Toros, 685. Acá e s t o Paradero、entonces. 38 y medio. En Vicuña Maquena, Puente Alto. Al lado del Metro Las Mercedes. Así que cualquier cosa, ya saben dónde llegar. ¿Sí? Llegan, hablan con. El memo. Sí, hay un letrero grande, 178, está lleno de moto afuera, ya sabe. Ya sabe. ahí...、Deje. Bueno, 11 años c a b a l a n el bar r o c k e r o de Puente Alto. Sí, la experiencia se sabe, se conoce. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? Y se respeta. Y、pues. queremos saludar también a nuestro más nuevo auspiciador. Nuestro nuevo auspiciador. Pero, ¿sabéis qué? Todavía no me ha llegado la información. Sí, aquí me llegó la información. A sí, ver e si deja, el deja el día contactarme día. con el Toño telepáticamente. Sí, porque yo el otro día me di una vuelta por ahí por el, el persa. ¿Qué estáis comprando, weón?、Eh, es que tengo una semillita en la casita, una semillita de maíz. De maíz, maíz sí. No, no te la compro mucho. Es que quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero.、Mm. De maíz,、M、más o menos, <risa> de maíz. Bueno, y por eso, así que andaba buscando así como todo para, todo para tu semillita. Para ¿Sabes mantener, qué? Yo, yo tener, tengo unos girasoles. Hacerla, unos girasoles. Unos girasoles. u e Tienen un buque hermano. <risa> por Dios. Ah, mira, quería mandar un saludo, un saludo. Va a ser anónimo para, para evitarme drama. Un compañero ayer. Él me hizo un regalito, me regaló una flor que estaba. Oh, hermano, el me buque. Está bien. Esto,、eh, nuestro a s p i c i a d o r se llama Cosmo g r o v e Shop. Esto está ubicado en Avenida Concha y Toro, 037,、el、local 15. Es, ¿Es, ¿Es, el es persa? Persa, en el PERSA. e n el PERSA, el, exacto, persa, el, el clásico PERSA en desarrollo celular. Clásico. Tú v a y a cachar al tiro. Tenés de todo para plantar tus de semillitas dentro de tu casa:、sí. lo que son eh, linternas, eh, indoors, indoors, ventiladores. Exacto,、bueno, Sus sustratos, los sust temporizadores. Todo. Cacha, pues, e ó n Y tienen pedazos de oferta, weón. Sí, Aparte、yo. que por el c ó m llama? o Por se el indoor de 150 watts, chicos,、sí, eh, te regalan 20 litros de sustrato. Oye,、Más. oye, oye, oye, Ay, oye, p e o yo te con te eso. Dije, weón, con eso estáis listos. Tu semillita crecerá muy bien ese g i r a s o l b u e n o y septiembre ahí cosechar, ¿cuántos sabes? No, po, abril, abril. Septiembre se planta, abril. Ah, bueno, por ahí Pe va. Pequeño pequeño a todos los que no saben. Ya, por ahí va. <risa> y esos fueron o t r o s auspiciadores. Cualquier sí, cosita otro, puede contactarse. Son pocos, pero apañan. Pero apañan. Y y los, los, a... queremos, los queremos Los q u e e r mucho. o s m Claro, los queremos bastante. Vamos a ir a, a saludarlos、vamos、un día de estos. Saludos, y, esto. y vamos a ir a buscar más. Porque tú dijiste que iba a traer unos 8.、Sí. ¿Cómo vais con eso?、Eh, ahí, ahí estamos lo estamos polo oleando. Lo estamos polo oleando. t i p o lo liaba la vina de los pollos de México, ¿no?、Eh, no puedo emitir opinión sobre eso, José, por favor. Tú decís. Por favor. Ya o s sea, que s s p e r guapa. No, el, el, hay, hay, hay, hay, que, hay que decirlo. Porque,、eh, dejémoslo、ahí. Sí. Cuenta el tino de e x p o r t a c i ó n Pues, ya, hay que. Ya, <risa> nada más. Bueno, y, y eso, Pogwon.、Pues, bueno, ¿Cómo iremos con el partido? ¿Sabéis cómo irán con el partido,、bueno? Yo r e ó n Yo le pido a la gente que nos llame y nos informe sobre el partido. Oye, en todo caso, weón.、Bueno. s、sí, bueno, deberían llamarnos. ¿tú el Boris debe estar ahí viendo, gritando, tomándose una chela y nosotros aquí trabajando. Nosotros、bueno. aquí, se está comiendo todo mi maní, weón.、Bueno, bueno. Pisa. Se La está comiendo. Uy, ¿por qué te pones en serio? Andáis con Era hambre. Era mi pizza. Pero Patricio, w e ó Era mi pizza. Bueno, ahí vamos a estar en un ratito más conversando Oye, sobre. Men, eso no está bien.、Ah. <risa> vamos a estar conversando del fútbol, de cómo los metaleros、eh, viven el fútbol. Pero vamos a aprovechar. Teníamos de invitado a Don Boris hoy día. Iba a conversar sobre su vida versus, como vocalista de Mala Resaca versus、sí, su vida de,、sí, de dueño de bar. Como no está, vamos a tirar un temito de su banda. Sí, de、ah, hecho. Y, y ahí volvemos con el tema de conversación、Una、que vamos de las manos a tener. s más borrachas del sur de Santiago Mira, cuenta la leyenda, weón. Yo <risas> no los conozco, la verdad, los cachos. O sea, no los ubico mucho, pero.、Mm, los lo resaquense d Los resaquense. Los resaquense le dicen a, lo, a los cabros. Uy, t a b e l u d o el apodo, e ó n Bueno, en fin, esto es bomba de tiempo, mala resaca. En Puente Alto s rock and roll. ドミカンのお部屋 ¡Mierda! Eso fue mala resaca, weón.、Rápido. Bomba de tiempo. Un clásico, e ó n Es un clásico, un ya. Un clásico, La,、yeah. Donde puedo lo tiro, hermano. Hay que, <risas> hay, que, hay que hacer promoción a las bandas Puente Altina, weón. Más、sí. si son tan buenas como mala resaca. Sí, había un boom <risas> de, de, de bandas Puente Altina, de bandas del sur, de hecho, de, de sur de Santiago.、Sí. Que hay que estar a t e n t o o sea, hay talento, hay talento, falta apoyo. Sí, y, y mira, falta apoyo, falta apoyo. Falta apoyo. <ríe> no, pero o sí, sea, que t e n e r razón, güey.、Eh, también va un poco en cómo las bandas se difunden, güey, porque yo me he dado cuenta en el, en el tiempo que, no sé, vos, cuando nosotros organizamos Tocata,、uh -huh. eh, tratamos de invitar p u r a gente、eh, que no ha tocado, que es menos conocida, para ayudarlos, ¿cachai? Uno, o sea, no, no es que seamos la banda famosa y todo el tema, ¿cachai? Pero. Pero tenemos su público que nos sigue. Pero en el fondo terminamos tocando con los mismos porque son lo, los mismos buenos que se, que se mueven, que buscan la escena. s e r o se termina cayendo en el mismo ciclo. El claro. El mismo ciclo, circuito de banda, circuito de banda. Pe, pe, pero no, eso, no, es, no es porque, chiste. No es porque, porque se quiera,、si、es, porque, es más que nada porque son las bandas que de verdad se mueven. Sí, sí, porque no, no, no falta, no falta la banda que se le invita. Eh, puta, pucha, no trae público pasado, sí, y ha pasado. Y después, como que se desvinculan de esta nueva escena que ha salido ahora. ¿cachai? Y está súper fuerte. Y weón, es sumamente que... fácil hacerse parte de、oh, esta.、Eh, esta ese, ese otro tema, es por, por, por ejemplo, las bandas son súper abiertas de mente. O sea, tú de decís, bueno, si ¿sí、es que quiero hacer una fecha contigo, dale, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Vamos? Dale, la d i s p o s i c i ó n está. Entonces, puta,、eh, eso, una invitación a las bandas Puente Altinas que nos estén escuchando. Sí, Pero se encima, se... este espacio es para eso, para, para el rock en Puente Alto. y Y, y si, quieren que, el apoyo a las claro, si quieren que tiremos alguno de sus temas,、eh, mándenlo. Tenemos, no no tenemos correo como m como, como se llama como o se radio, como programa. No, pero, pero, pero tenemos el, al Toño. Claro, o, el to o yo, que igual me conocen. Entonces, vayan de miércoles a sábado, después de las 10 de la noche a Barmovie. Y se conversa y se tira, no, ¿por qué maneje, no? deje maneje. Claro.、Bien. Entonces, por, por ahí va el tema, w e ó Oye, y hablando de eso, ¿cómo eran en el partido, w e ó Yo quiero saber, quiero saber cómo están en el partido.、Wa. De sí, verdad. ¿Sabes q u e A mí, yo, yo encuentro que los metaleros, o sea, o los r o c k e r o s en general,、sí. y, igual son buenos para el fútbol, pero no va, no va la, como las garras así como del fútbol nacional. Yo pienso que es cuando ¿Qué? juega Chile, hermano. Es como la excusa、sí, para carretear. Sí, sí, sí. El, el, el, el rockero metalero siente la pasión, pero por, por la camiseta, por, por la roja. Claro. No, no es tanto el equipo de, no, de, del colo, de la U, de la Cato, del Cobresal,、no, Wander, a、eh, g、eh, u a n t e、eh, Wander. Eso, eso es como más, más... Es, es, es más, es más. Es más del nicho de la, de la familia, es más de claro, la crianza. Exacto, sí. Es más de sí, sí. crianza. Pero cuando se junta Chile, fijo, asado. o hermano. Fijo, asado. De hecho. Hoy día estuvo despejadito. Sí, pues bueno. Y ahora ya,、no、hay tanto todo, ahora ya está todo nublado. Que igual cayó jueves. Ahora ya está eh, todo eh, nublado. Eh, eh, lleno eh, de asado. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Bueno, deberíamos estar haciendo un asado. Nada más pero, te digo. Pero.、Eh, pero la benzina del Yate sale cara. Exacto. Así No alcanzan、no、los oficios todavía para hacer no, asado semanales. Y el sprachoripán y, y, y no, no. No, está peludo. No, no, no alcanzó. Puta weón.、Bueno. Pero en fin. Eh. ¡Namo, weón! ¡Eso! <risa>、eh, más que nada eso, o sea que el metalero la disfruta, pero disfruta por el hecho de, de la camiseta de la roja. Ese, ese... No, no sé si nacionalismo, pero ese amor un poco a la patria, o sea, de, de juntarse con los compadres, d i s c u t i r no, pero es que no fue penal. l s s qué? De, de compartir la chela, de compartir、pero、ese maní. Yo creo que más que por la patria, hermano, es por el vacío, güey. El v a c l e que va aso asociado, e s la, la excusa para el encuentro. Claro, o sea, es como, tome una chela, ya que mañana trabajo, pero, güey, juega Chile. Ya, juega tome Chile. una chela, güey. Hasta el jefe lo entiende. Sí, u、pues, e güey, ¿no? Y, güey, ¿te acordáis cuando ganó Chile el, la Copa América? Tú y yo terminamos en Plaza Puente, saltando g u a t a v e l a a f u e r a gritando con una bandera de Chile. No no, no, no tengo recuerdos de eso. No, porque es estabais muy ebrio,、no. por eso no te a c o r d á s Pero, o c a c h a o Eso l q u es lo que, lo que, a lo que llega el, el roguero, el metalero. Que, creo que había una foto de alguien que se s u b í a arriba de Manuel Rodríguez, pero no estoy seguro. Arriba,、no、sé, arriba del caballo puede ser, arriba de Manuel, tapeludo. Bueno. Ahora nos vamos a ir con otro temita, po, e ó Sí. Esta es una banda chilena también, aprovechando de este espacio para tirar bandas chilenas. Se llama Rey Puesto. Es la banda de Jean-Philippe c r e t ó n Oye, oye, oye, y o lo he escuchado y es súper buena la banda, weón. Es como un rock medio. Ay, pero cura belleza este. <risa> sí, ¿Qué, qué lindura, a Qué lindura. <risa> es como oye, un rock. Ay, pero qué ricura. Ay, <risa> pero qué riquín. Es como un rock medio radial, así、yeah. como a los Arctic Monkeys.、M、más digerible. Claro, pero está re bueno. Mira, este tema se llama Honesto, porque hay que ser honesto en las relaciones. Sí, hay que ser honesto en la vida. Si te q u e r é s puro pelar, t e n é s que decirle: Me、hay、quiero p u r p e a r Hay que、propelar. ser honesto en el trabajo. Claro, bien, en, en、sí. todos lugares hay que ser honesto. Nos vamos con Honesto, de reis puesto. Volvemos a la p u e s t e acto rock'n'roll. a d Y son las 8 con 46, para que se sepa. Para que se sepa, cuando Paraguay nos acaban de informar, nuestro informante de, de conserjería de, de, de, del yate, <risa> que Paraguay va ganando 1-0, w e n p u e ó n ¿Qué va, significa esto, por Dios, Chile? No sé, weón. Yo Tal, le tenía fe a Alex y le tenía fe a los cabros, w e ó Viste,、uh, Vidal, Vidal anda puro carreteando el montón. ¿Sabes qué, hermano? Puta, yo igual soy del color, hermano. Y el, el. ¿Cómo se llama este weón? El. Ah, este delantero, el que es de la U. l a encuentro entero malo, ¿eh? h q u niña? No, el otro weón.、Eh. ¿Cuál de todo? Es Vargas, weón. ¿sabes? Ah, v a r g a Pero Vargas, sean puras falacias. Weón. weón, es que lo、no、encuentro malo, weón. Puta, e、eh, n v o l v e s una opinión personal, pues, weón, pero. Pero lo encuentro malo, hermano. No sé. Como que tiene algo que no, que no me va. Sí, pero siendo objetivo, eh. Chile, por favor, ¿qué significa esto? O sea, nosotros trabajando, pe perdiéndonos el partido no, y Paraguay va ganando. O sea, no, ¿qué, nosotros, qué? nosotros nos vinimos y dijimos: no, Chile va a ganar, va, va a ganar o r no hay sí, drama. Estamos haciendo、chavo. un esfuerzo sobrehumano aquí, es... trabajando. Oye, ¿sabes qué? Me está llamando el Toño por interno.、Bro. Ah, contacto internacional. Sí, a ver, rellena por mientras que、Informe、yo le voy a dar. Informe especial. r e l l e n a rellena por mientras. <ríe> rellena, rellena, rellena. Rellenar es un término bastante ambiguo. <ríe>、eh, a todos los cabros les recordamos que pueden llamar a nuestro número 2287-27871 para, de hecho, para mandarnos nuestra, <ríe> su, su pequeña opinión sobre este partido, sobre lo que e s t á haciendo. Sí, todos que... sabemos que. Chile tiene que ganar este partido y el otro, y quedamos en Rusia. Sí, vos. Eso,、ah, es, lo, eso o, es lo que e s p e r a m o s Oye, hablando de ese tema, mira, me estaba llamando el Toño porque me decía, bueno, no lo puedo llamar. Y yo decía, ¿pero por qué si estamos bien? Ah, ah, ah. Vamos a esperar su llamado. Pero por mientras, claro,、bobo. mira, sí, por, bo... lo, por lo que yo estaba escuchando antes de, de que empezara el partido,、ya. estaban hablando que a Chile, o sea, son las clasificatorias. Tiene n como tres o cuatro partidos antes de. Sí, pero si han, sale han... a ganador. Eh, los dos tres primeros va a clasificado a r u n e t e el próximo, y, y nos vamos a Rusia. Estamos. ¿Tú e decís? s s o eso es lo que. Por lo que yo tengo entendido. Pero. La verdad, yo no soy muy. Fut... O sea, veo las tablas en internet.、F fue. Falta instruirse, joder. Sí, sí, sí ¿Qué, yo qué, creo qué, que. Qué vergüenza. Es, es necesario. No, pero pero lo, lo que me refiero es que ya es suficiente estarla sufriendo siempre por la roja. O sea, no, pero, o s a ahí que igual los cabros le e s t á n dando cara, güey. Sí, obviamente, pero es que pero... para. p es que para guay. Paraguay,、a、la Paraguaya,、yeah. <risa> pero mira, por lo que yo había escuchado, no, no, no sé qué, qué partido sigue, pero después viene Brasil,、güa. Sí. entonces ahí ya está, está complicado. Sí, hecho, ya、Atlanta、la c o s a Chilinacan tuvo una, una, una, buena, una gran participación en la tarde, así que、eh, se viene difícil. Parece que Chile la va a tener dura, pero confiamos en esta selección, confiamos, sí, confiamos claramente, confiamos.、Pues. confiamos que van a haber más、sí. partidos. Si Aranguid tiene una calle, ¿cómo no va a meter un golpe? ¿Cómo?、Sí, ¿Cómo? ¿Y c ó m o aquí mismo? Sí,、po? o sea, no h a y e q u i o donde sí, tengan、po. que jugar. Po, po. No, aquí mismo, circo,、eh, Puente Alto. Ah, la calle. Alto, sí, po, claro, la calle, c h a r l e a o... Aranguid. Sí, por ahí va, <ríe> Oye, ¿sabes qué? Este, mira, tengo aquí el, en el sistema una canción que no es de, de mi lista, güey. A ver. A ver, sorprende. Chucha, se me cruzó, güey. Oye, ¿ver? oye, <ríe> pero es que hay un límite, José. Hay un límite. Hay un、decir? límite que, que podemos.、Eh, y esto、ah, lo... vol, Volvemos con lo que es rock. Oye, puta, s a b é s que estamos esperando el llamado e l t o ñ o Parece que no se quiere comunicar con nosotros, pero ya no no, está, se nos está es yendo el programa. Es que que Cancún, un... yo cacho que la señal igual es diferente.、Eh, es, es complicado. Que,、uh, el, eh, Antonio andaba con problemas en el celular. Ah.、Sí. Por eso anda inu... inu... <risa> inubicable. Inubicable. Sí, weón. Con lo que o e p Turururero. ¿Con quién? Nah. e s t á a h í a n t i g u a e s t á a h í a n t i g u a de esa gente. Uy.、Oh, oh, o sea, es que, mira. Se n o está cayendo el carnet. Bueno, o sea. tú eres menor que yo. Sí. Por, como por dos años. Ya. Pero, aún así, tú t e n é s como una mentalidad de viejo, hermano. Tú veías programas es que、si、en la vida yo vi, güey. Es que antiguamente no era así la cosa,、bro. Tú decís. Sí, e s t á cambiado el mundo. Está cambiado el mundo. Hace, hace falta、ya、mano、no、se, dura aquí. Ya no se puede confiar en nadie. Eh, me hace falta mano dura aquí. Cierto. <risa> ya no se puede confiar en nadie. <risa> en nadie, g ü e u e n o bueno que no estás aquí. Bueno, esa es una canción de Devil Presley.、Y、cállate, José. Aguante, Devil、bueno. Presley. La, la, la próxima semana vamos a tirar ese tema. tema. Hay que dedicarle un tema a Devil Presley. Buena, buena banda nacional. Buena banda nacional, sí. Pero、sí. ahora estamos escuchando e l s e b ú Belcebú. Dame tu luz, b e l s e b ú Dame <risa> tu luz, b e l s e b ú ¿Cuántas t o c a d a s ¿Cuántas tocatas de débil ahí disfrutando? v a c i l a n d o o y e hablando de eso, tenemos las tocatas que se vienen esta semana. Mira, se van a estar、tocadas. celebrando un año de cultura sobre el puente. Va a estar tocando Círculo Sagrado, Posesión, Los Punkers, m i d e n Toy Face, El Pago de Chile, Falso Músico y Watacas. Esto, esto va a ser en la Casa Cultural Mestiza. ¿La Mestiza? En、eh, la Mestiza. La Mítica Mestiza. La Mítica Mestiza. El sábado 2 de septiembre. Con Algres s 0231、mm. al costado de la cancha Maipo. Ya tú te metiste ahí, es como、fácil. un pasaje, sí, te m e t í s para adentro fácil, fácil, fácil. y ahí tú d e c í s ya vengo a la tocata. La priorita, ¿Qué la pasa? ¿A, ¿A qué hora esto? Esto es a las 15 horas,、ah, el sábado 2 de septiembre. Si、sí, una tocata en la tarde, igual es complicado hacer tocata ahí. Pero, o sea, podís, pero de、el、día,、sábado. claro. Sábado. A solo mil pesitos, así que ya saben, sábado en la tarde tienen por, un panorama. Por, por lo quita, termina de ir a la feria y pa, pa allá. Claro, perfecto. Ahora, también en Bar Moby Dick va a estar presentándose el mismo. Sí. Si no me equivoco, es el mismo sábado, a las 15 horas. Ah. El Soldier of Black Steel. Ah, pero. Es una traducción es, pero... literal de soldados del black metal. Ah, pero esto es eh, eh, otra onda. Sí, va a sí. estar. seguir Ahí a llevar un par de iglesias. Mira, de <risa> verdad me, se me hace un poco complicado leer un poco las la, la, la fuentes de la. Las fuentes de la pared. Es que el black, black metal. metal se presta mucho para eso. Claro, pero, pero bueno. Puta, ya saben, <risa> se ve un buen panorama. En todo caso, se ve harta producción de los cabros. Todo, todo el black metal, dead metal. Exacto. Esto、ahí. es en Bar Moby Dick. Avenida Concha y Toro 019 en Puente Alto. Está, mira, c e r q u i t a del Jumbo, aquí en la Plaza de Puente Alto. Sí, al ladito de la Copec. Exacto. A, a tres luquitas está en la entrada. Igual. Para disfrutar un, su buen black metal en la tarde a recién almorzadito. Cuidado. Exacto. Cuidado, se viene Maluli. Se viene Maluli. Sí, pues mira, está a tres luquitas, pero son siete bandas. Así que <risas> tenéis toda la tarde ahí para vacilarla. Oh, toda la tarde con. Black Meter. Exacto. El día viernes en Bar Moby Dick, desde las 22 horas a dos luquitas, viernes primero de septiembre,、Mañana. va a estar sí, Barrabás, Gunfire, Matacuervo y Cactus Crew. Una tocata que se llama Puente Alto Attack 2.、Wow. Así que ahí ya saben, tienen panorama para dónde llegar. Y el día、eh, sábado en la noche, porque. Sí, la, la, ¿Y la del viernes era en la noche sí, o en el día? No, bo, viernes solo de noche. De,、claro. de eh, n o Y el sábado、eh, de noche va a estar Hip Hop en Moby Dick.、Eh, ah. Un evento de nuestro amigo el Vladdy. ¿Cómo l a m i ó el Vladdy? Sí, bo, con, toda su, con su flow. Con todo su f En los、ahí. controles DJ Poison. <risa> y、eh, va a estar、eh, el v l a d i、eh, Dima MC, MC Crack. EH2 y una serie de, de, de raperos ahí dando cara. Dando cara a Buen Taltina h í、claro. y las distintas comunas aledañas. Claro, c o n todo el flow, todo el rap nacional ahí. Exacto. Hay historias que contar en Bar, Moby Dick. Exacto. Esto es el sábado 2 de septiembre, Avenida Concha y Toro 019. El valor de la entrada está a Luquita y dos por mil quinientos.、Ah. Desde las 22 horas. Está baratito. Su, Su. su, su. Superjita con gancho claro, ahí, por o Está como para a h a partir de qué hora, José? Desde las 22 horas va a estar esto funcionando ahí. Bueno,、bien. el bar el día sábado está funcionando todo el día. Muy bien. Pedazo de panorama、ah, que hay、exacto. para estos fines de semana. Así que si no tiene dónde llegar o quiere vacilar del bueno, el día sábado todo el día está abierto desde las 2 de la tarde, bar Moby d i c Sí. Bueno, se nos v i e n e n pedazos. Y bastante variados, aparte. Sí, pues. Hay, hay, hay harto movimiento. h a Yo h a r t movimiento Yo, yo quiero. Que, quedé un poco tocado con lo del hecho de lo, lo del d e a t h metal y. Lo del death black metal. ¿Con el black metal? El black metal, sí. Me, me, me gusta, me gusta el black metal. Sí. Pero yo andaba. andaba, Me, me gustaría. Algo, algo brutal. Mira,、me、estaba, estaba ¿sabes esperando que... un poco más de agro.、Sí. Bueno, por ahí va, puede ser. r s a b é s que、va? yo, yo he, he descubierto que、mm. las bandas. De repente hay bandas buenas que tú decías, ah, sí, están buenos, pero de, de, de las seis bandas, dos o tres, bueno, tú d e c í s weón,、well, pedazo de banda, y acá hay, cual, hay cualquier nivel. Acá hay talento. Entonces, escuchar bandas originales, Puente Altina,、sí. weón,、well, es、eh, una weá que la gente debiera hacer porque es que se va a empezar a enamorar de las bandas de verdad, weón. Ese、sí. sí. es el panorama, vaya a ver dos tres bandas y de repente te vais con una banda en el. Para la casa y para el recuerdo que no teníais pronosticado. Y, y llegáis al tiro a buscarla. Y, bo, y bo. a buscarla, s q u i é n e s son estos cabros? Claro, ¿y de dónde salieron? <risa> Entonces, igual está bueno. Y se nos está yendo el programa este día. Se nos、eh. fue bastante rápido. Sí, está bien, tuvo. tuvo... Una pequeña lágrima que, que no corrió por el, por el partido, más que nada. Sí, ojalá, mira, ahora vamos a tener que ir a hacer el segundo y tercer tiempo. Para、sí. eh, ver bien cómo, cómo, cómo ahogar las penas en el caso que perdamos, pero vamos con fe, vamos con fe. Yo pienso Yo que. Yo las ahogo con alcohol. No tengo duda en ello, no sé por qué lo <risa> mencionas. Yo creo que toda la, todas tus seguidoras que están abajo. Aunque, aunque todavía estoy en plasmo de, de la garganta, así que yo cacho he que voy a hacer un tap s í n caliente. nomás. Pero ya sabí <risa> dónde abrigarte, dónde comprar su, tu p o l e r ó n c i t o Ponce. u r o Ya sabí, ya sabí, ya sabí. Bueno, ya tenemos todo. Y, y se nos está acabando el programa este día jueves 31. Se nos va el mes, se nos va、sí. el programa, se nos va la vida. Un mes totalmente brutal. Exacto, pero pasamos agosto, eso es bueno.、Pas、eso es bueno. Se viene septiembre. Tiqui, t i empanadita, terremoto. Ese fin de semana. Así que ya saben. Cabros, nos vamos, nos despedimos. Saludos a todos los que siempre nos escuchan: a la Andreita, al Boris,、eh, al Toño que nos estaba llamando, pero no se pudo comunicar.、Eh, a celular. Sí, a g a r o t i n h o ¿Queréis mandar algún saludo?、Eh... A tu mamá. No. No, a tu mamá no. No, a mi prima. A mi prima le m a n d a r sí. A mi prima se me estaba olvidando. Que hoy día, hoy día mismo, o、oh、no, ayer, ayer nació su pequeño porotito. a s í que hoy día lo fueron a ver, pucha, yo tengo que cumplir con mi deber acá de radial. Claro.、A、pero después que... te v a s ahí a jugar con el p o r o t o Sí, sí. Aparte que igual, igual es como un, un tanto invasivo el hecho de apenas nace la guava ir a verla. Sí, en todo caso. Aparte, ¿Pachai? bueno, no se va a acordar, sí, son feas. Aparte, son más feas. No,、sí. no, pero el hecho de que igual es como invasivo, o sea, está convaleciente, la guavita、sí. recién. Su no, yo, yo creo que quiere puro dormir sí, y no ver a nadie. Es p e r a r un par de días a que se sienta mejor. La gente recupera fuerza. Sí,、pues. Bueno, f e l i c i d a d a tu prima.、Eh, felicidades.、Eh, José.、Eh, ¿Qué es ese sonido, por Dios? No sé, weón. Parece que el teléfono. A ver, vamos a tratar de contestar y ver qué pasa aquí. Estamos teniendo contacto internacional. A ver, ¿aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Espera. A ver. e s e r ó Sí, me parece sí, que si、sí. estás al aire, Antonio. ¿Cómo están esos r a t o n e c ó m o están las cosas allá en Cancún, por Dios? Perro, acá, acá, no, es que va desastrado. Acá, compadre, el sol increíble, weón, te h tirado guatita el sol, weón, y a te lo tengo saturado <risa> ahí en, en la ribera. Y escuchando、bueno. el Ponte Alto Rock and Roll, supongo. c l a r o e n g o、bueno, que viendo no, el partido no, no, online. Hombre, por estar a m hombre de portero o r Rocando Olívar m o v i l compadre. Perfecto. <ríe> ¿Y cómo, cómo están las vacaciones? Puta, excelente, hermano. Acá voy a e s t a en la playa, compadre, con Trikini, weón. c h ¡Oh! u Voy a tener que estar espantando los j o t e ahí. Car, weón, sé que me tomado como 10 caipirinas, weón. n m i r a sé que no lo veo como n o v e a amigo. No, me s que h a i e n d o partido de Chile, le tengo la mala noticia, hermano, q u a perdiendo 2-0 Chile, weón. n y a Ya sabí, ya、ah. que vamos a tener que ir a h o g a r las penas a Bar Moby d i Oye, otra cosa. Dime. He escuchado todo el programa, weón, y, y, y, y he escuchado hartas veces que el, el, cuando nos cae el gato, los ratones se sientan, weón. Puta,、sí, estamos aquí, estamos tratando de, de llevar el barco de buena manera y no de incendiar no. el local. No, <risa> de no Mira, da, Pero de aquí, de aquí se ha escuchado el, el, el cerruso, hermano. No, no pasa nada. De hecho, <risa> te echamos bastante menos porque cuando sí, tiramos de canciones、querido. estamos vueltos locos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? No, no estoy yo, no vuelve. El, el, El pato la otra vez para pa el bar llegó una c a l a d o r a Sí, pues. En la misma huela llegó para el programa, güey. Ando cayendo. ¡Ay, <risa> e cómo me q u i e r e hacer usar o el piso, cabrón, No, hermano, te estamos esperando. que e e t n Mira, o s m hoy día el pato sí lo, lo voy a s a p i a r dijo. Hoy día me siento en el asiento del toño.、Uh... No, hay que e s t a sentado ahí. No te voy a decir oh, entonces.、Oh, Paco, párate inmediatamente del trono sagrado. Me paro, lo limpio y lo sanitizo. Por、Permiso. favor, por favor, párate que sea el trono sagrado del gato, de, weón. Del, del gato, d e r d o n gato. Oye, por cabrón, la he hecho súper bien, felicitaciones. ¿ah? Muchas gracias. Van, gracias, compa. Para y... acá de Cancún, se escucha. Clarito, güey. Perfecto, compa. Ya y, y nos、rico. vamos yendo.、Pues、ya son las nueve. Tenemos q u i n o s Si no, nos van a echar. e s t a señal internacional. Nos <risa>、sí. vamos con el último tema de José. Dale, e l i c a c i o e s cabrón. Buena、vale. suerte, no vale, compita. No, nos vemos, vemos pato. Chao, José. Chao, chao, chao. Chao, chao. Y eso, vos, José. Y eso, vos, vos. Sabe que no sé o sea, cómo cortar, v o Habla, habla bien, estamos haciendo lo correcto, vamos por el buen camino. Sí, hermano, s a b é s que es bacán que te lleguen comentarios así y que te digan, s a b e s que no les a l i ó tan mal.、Sí. Bueno, y ahora sí, pues nos vamos con el último temita. Sí, nos vamos con el último temita, ya que estamos、eh, cortitos de tiempo, se nos pasó volando la hora. Bueno, de verdad fue volando. Y como usted pidió el último tema, sí, usted lo no, presenta. Algo brutal, algo brutal. Nos vamos con Wait and Bleed de Slim n o t Y con esto nos despedimos, esto fue Puente Alto es Rock and Roll. I don't and clear wanna ride、right、where you can't see Inside my shell I wait and b l e e d I felt the airlines up in me Little down and clear the stone of l e a v e s I don't wanna r i d t where you can't see Inside my shell I wait and breathe Come on, a woman of I g Everything h this t part time dirty past for me. My eyes are the air is is me eyes running can't o The r a d r a way shamed i This is I'd I g h the t not up be control a n t c my shakes. I can't hear something about this. i o very wrong. I don't know about t h a I wish I didn't like this. Is it a dream? Parece i e r t que alguien dice algo. ¿Se echó a perder el timbre? ¿Eh?